¡Ole, ole, qué ¡Es más larga! Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. ¿Usted es el conductor del programa? No lo he preparado, lo siento. ¡Es un tío de nada de persona humana! Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por humor. Porque tú, un pata, no estás, nada. Tú estás empezando a dar el mismo Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te jorras. Cobarde. cobarde. Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado mmm, poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más la larga! Buenas noches, buenas noches, esto satura, estoy que bajo un poquito porque ¿Cómo, esto que, satura... ¿Cómo que satura? Ah, Me estoy saturando hola. yo mismo aquí. ¿Está parado? ¿Eh? No, no, no si, si dices que satura es que se para, ¿no? ¿Satura? No, no Ah, eh, qué gracioso, bueno eh, Bonanit, Bonanit a Tutón, ¿qué tal estamos? Bonanit, eh. ¿este cuál es? Este eh. es el primero de los especiales rockeros de verano Música refrescante para todos vosotros, para si estáis en la piscina, que no creo O mejor, si estáis en, una cer en un sitio con una cerveza Nacho, se nos escucha bien Sí, sí, a ti se te escucha bien, a, ver, a ti, a ver Yo no sé si se me oye, se me oye A ver, ¿tú tienes el 2? ¿Habla? No tengo el 2, sí A ver, aquí. ¿otra vez? Hola, Ahí. buenas noches Ahora, ecualiza ahora, bien, ahora se sí. sí. ecualizado bien ahora. Bueno, bueno, año y Estamos miércoles eh, 14 de julio de 2010 Estamos directo para Radio... Para, <ríe> para Barcelona alrededores. Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 FM que haces te rajas y si no lo puedes escuchar por el 91.4 lo se puede escuchar por eh, internet 3 emisión por internet las repeticiones no las voy a decir porque como se cayó el programa informático mañana la repetición no saldrá saltará la de la semana igual si salta saltará la, la semana pasada o sea que bueno eh, lo único que puedo decir es que puedes escucharlo por el podcast eh, mañana ya lo lo haremos a, será un poco trabajoso pero lo subiremos eh, no, no lo curaremos nada puede con nosotros nada puede con nosotros tenemos un correo de contacto que es letalaje así todo junto como suena con geletalaje arroba gmail.com y un teléfono 93 317 66 otra vez 93 317 66 bueno a ver si está operativo el teléfono eh, sí está la palanquilla para arriba Pues ya estamos Estamos aquí con José ocho A 38, 42 grados ¿Cuánto estamos aquí dentro? Yo creo que estamos a, a 67 Sí, bueno, aquí hace un calor Hace eh... un calor, impresionante Aquí el fuerte eh... me está poniendo cachondo Parece el Sulrig En los buenos tiempos Es que, claro eh, Empezamos con la tradición Del Metal de hace años Que era hacer programas sin camiseta En verano Porque es que es ah, imposible Yo estoy sudando Que estoy dejando la camiseta cojonuda tío. La, <risa> la, sauna, <risa> la sauna La sauna Bueno, hay que decir que tenemos una cosa especial para hoy. Sí, tenemos un regalo, un eh... regalo especial para la audiencia. Gracias a nuestros amigos de Nacho Viterjone. Gracias a Viterjone. Aitor, Aitor, la gente de Viterjone. La gente de Viterjone nos ha enviado un souvenir especial. ¿Qué es, Nacho? Pues nos han, llegado, han hecho llegar un disco firmado para regalar a la audiencia un disco O sea que la audiencia tendrán que pelear por él ahí. No, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer una pregunta, una preguntilla. Y entonces, como aquí la gente también puede escucharlo por el podcast, etcétera, etcétera, eh, nos contestáis al, al mail del programa la respuesta y entre todos los que llaméis, pues la semana que viene haremos un sorteo y sortearemos el disco. Eh, mandar la respuesta al correo de la, del programa y sobre todo dejarnos vuestra dirección. Para, o teléfono de contacto o algo Para que podamos ponernos en contacto con vosotros Para enviaros el disco sí. que sea por el mail mismo o lo que sea Deja, Dejarlo en el Correo del programa, lo repito Letalaje con G así todo junto como suena Letalaje arroba gmail .com. De todas maneras cuando hagamos la, hagamos la pregunta la volveremos a, volveremos a decir A por si se nos olvida Disco eh Grupo de por ahí No sé si sí, Porque por ahí la pregunta Es de dónde son Bitterhoney claro, no, de ah. momento No vamos a dar no, pistas no Por si acaso pista. Eh Eh mm. mm. Bueno es que yo que si son chicas También que pongan una foto Ah bueno eh, También es verdad Tú pides, tú pides mucho ¿eh? No, no, Eso, yo bueno. no lo, Si no lo digo por mí Yo es que soy altruista, Me y de altruvista Ahí, <risa> ahí es tiempo Enrique el Mezquino Bueno <risa> Que te, nos ha venido a, ser, a hacer una visita aquí eh, a, a ver si nos... Dice que igual nos viene de soporte como nos falta al ver Pues igual unos, algún día que pueda pues Bueno, a aquí, el... aquí esto es un programa abierto a las 24 horas eh, Bueno, 24 horas tampoco A ver si no, van a ir a las 11 y media, nos van a llamar o luego nos van a reclamar, no, no, no No, el que quiera venir, que vengan. Cual, cualquier oyente Cualquier oyente que esté por hacer. oyenta! ¡Oyenta! Bueno, vale Pero oyente eh, va bien para los dos, ¿no? Claro, claro. Oyente. Pero, claro, claro. Oyente, cualquier es oyente... Invariable, es invariable, se llama a invariable. Clases de lengua con Nacho. Joder, qué nivel, eh. Bueno, eso para que digan luego que hago comentarios ahí... ¿no? Ahí Nacho, <risa> poniendo polémica, como ah, siempre ahí está. Eh, creando polémica, por Facebook Bueno, eh, cualquier oyente que no, no, quiera... Dilo, dilo, dilo, ¿qué ha pasa, pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿qué de... ha pasado? Me he metido con el reina. Bueno. Ahí. Con el Reina, no con la Reina, Pero con, la la reina, cosas con el, sí, reina. el Reina. El Reina. Ese portero que cobra 600.000 euros por estar en el banquillo y luego hacer de. Y luego hacer de pasa. speaker. Luego, luego le, le habla de la policía, ¿eh? gracias a los maderos por. El... Bueno, me he metido con el frase, Reina. La verdad es que es una frase rara. Gracias. Policía Nacional, en la misma frase, es que es raro. Y bueno, nada, he creado una polémica en el Facebook, pero sin más, o sea, yo también con, con las frases de Maradona me he reído, aquí nos hemos reído cuatro programas seguidos, con el que la chupen, o sea, ah, sí, y no pasa res, pero parece que me he metido el dedo en la llaga, igual si otro, si otro jugador no pasa nada, pero he <risa> me metido con el Reina, he creado una polémica ahí, vamos, una cadena de mensaje que, que da la vuelta a la esquina, ahí. Bueno, pues nada, para el, todo el tema del de concurso, para que sepáis quiénes son Peter Honey, claro. Y lo que nos, lo, cómo suena su, su disco Enric, que tú, que no, tú nos los presentaste como quien dice Gracias a ti, bueno, en cierta manera tuvimos el placer de entrevistarlos Tú los has entrevistado, muy buena gente La lástima es que están limitados para salir de Euskadi Pero bueno, todos andará, supongo Están en ello, están en están ello. En ello Joder, sí, pero estás dando ya dicho Euskadi ya no... Bueno, pero Euskadi es muy grande, Nacho bueno, bueno Yo no voy a dar pistas No eso, eso, eso. Bueno, claro, claro, claro. mejor los escuchamos. Sí, yo creo que sí. ¿Y sí. ¿Qué tema vamos a poner, Nacho? Bueno, vamos al disco que se llama algo así como Song of Love of Destruction. Sí. La canción de by, amor, y by by me, ¿no? <risa> amor y destrucción. Canciones de amor y destrucción. Y pues Bind me el, el me. el segundo tema del disco, By Me. Para, para quien no conoce a Peter Jones y. y Y bueno, que escuche Viterjone Jones, por ahí le interesó al tener el disco de Viterjone Jones que nos, nos han hecho llegar para. Y firmado, eh, y que que firmado. Faz, es un disco que viene firmado. Eso ah, es, no, quiere no. decir, de aquí a 10 años, cuando sean famosos, puedes decir, tengo un disco firmado de Víter Jones del primer disco. Hombre, y luego, luego lo, lo vendes ahí en, en una subasta junto al, al Garnica de Picasso, <risa> por 3 millones ahí, un disco firmado de Víter Perdona. Subastamos ¿Se remata la una? Subastamos el disco de Viterjone y de regalo Guernica El regalo de Guernica, claro, hombre. Una pista falsa, di que se haya una pista falsa. Bueno, y vamos a, sin más dilación, vamos con Van Me. Y venga, a los que no conocen a Viterjone, ahí está, Viterjone. to you Jones, para quien no lo haya escuchado todavía Para que regule los micros Porque unos suenan más fuertes que otros Es ¿eh? eh, no que... bueno, de hecho no, Sí, sí, es que el mío, si lo subo mucho, satura sí, sí, Y sí. el tuyo se escucha más flojillo igual vale, bien, A ver, el tuyo, el tuyo es el uno, ¿no? El 3, el 2 El dos. no, porque al, al tuyo le tengo que dar más caña Bueno, eh, ahí Jones, para quien no lo haya escuchado Pues ahí tenéis un temida de presentación Grupo de rock and roll ya, ya puede sacar alguna conclusión ¿No? Con este sí, tema de, eh, de las fuentes de los roll. Directamente Y con mucha clase La verdad Eso mismo Un tema. Buena gente por, por lo menos el editor Ahí por el Facebook Ahí buen rollo Gente muy... Hoy no nos puede escuchar porque sigue viendo de noche el pobre Ah, bueno Ahí. Bueno, mañana haremos luego el podcast ya, ¿no? Y... Sí, sí Porque claro la idea, la idea inicial era que el editor llamara y hiciera una pregunta pero como el pobre de noche pues no es, no es posible Pues la hacemos nosotros Eh... ¿qué, ¿Qué pregunta? A ver ¿Qué pregunta puede ser? Venga Para que la gente... ¿Cuál es mande? la que habíamos pensado antes? Pues ¿no? ya había pensado una pregunta de cachondeo que es muy sencilla ¿De qué equipo es el Sargento Peláez? esa se puede hacer porque además tienes que haber seguido un poco el programa mm. de Las restantes semanas para saberlo más o menos O sea, ¿de qué equipo es el Sargento Peláez? Pues ya sabéis, eh, ¿de qué equipo es el Sargento Peláez? Por cierto, el Sargento Peláez está, está conectado al cuatro tubos de, de oxígeno Después de la emoción que tuvo... Sí. <risa> <risa> y sí, sí, hay que decir: Pues eso, eh, nos enviáis un mail con, el, con la respuesta Letalaje. Así todo suena como todo junto con G Letalaje. Okay. Arroba Gmail punto com. Mandáis la respuesta. Vale, que la respuesta los, los y entre todos los que acierten, lo sortearemos. Si lo somos... acierta uno, pues el sorteo será muy fácil. Es muy fácil. Vale. La, pre la, pre la respuesta es muy fácil. Cualquiera que haya escuchado aquí un programa anterior, pues ya lo sabe. Y ahora vamos a dejar un poco de eh Y bueno, Enrique el Mezquino Ha demostrado que no es tan mezquino O sea, <risa> tiene, un, tiene un lado Tiene una faceta ahí Le cuesta, le cuesta estirarse con los discos Que son de su, de su colección Pero luego me ha traído un regalo Que me saco el sombrero Gracias, tío ¿eh? No hacía falta que lo dijeras, es un gustazo eh, un, un disco que yo vengo buscando No lo he conseguido por el carrer de los talleres No sé por qué No, no está, eh, eh, Casi siempre de este grupo están los últimos, pero discos como este o, el, o Electric no, no, son difíciles de encontrar. Es un disco que es para tatuarse la portada en el brazo. Ah, buenísimo. O sea, es, es Billy Duffy, ahí un, vamos, con sí, la guitarra, ya, con una, con una pose rockera, rockera, rockera de, la, de, la, de la vieja Sansa. O sea, claro que hablamos de The Cult. ¿De The Cult? Por si alguien lo tenía aquí Bueno, idea, pero de, el disco Sonic Temple, discazo, producido por Bob Rock, eh, Y bueno, vamos a escuchar el que a mí me parece el, me el que más me gusta del disco Que es un tema que se llama Automatic Blues Vamos allá, decal Ahí está, de Cool. Ahí de Cal, como quieras decirlo. De Sony Temple, Automatic Blues. Un sí. caso. Una de Colt y otra de arena. Una de Colt. A mí no me funciona el retorno, pero bueno, a ver. Hola. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pilla los otros cascos. Solo, bueno, solo digo que. ruido ruido es que, es que aquí tenemos más problemas que. Vamos. sí eh, El calor y la tecnología nos dan. No, te no ganamos para sustos, ¿eh? No, estamos pensando. ¿Este cuál es? Espérate. No ganamos para sustos, eh, Ostras. José, eh. Ostras, ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? perfecto. ¿Sí? ¿No? Ahora te digo perfecta. ¿eh? Bueno, aquí, aquí estamos comentando los, los, interi los interiores de. <risa> del es que estamos haciendo un curso acelerado aquí. Estamos haciendo un, un curso acelerado, acelerado pero de... aquí no se escucha ni su. Sí, se... No, no, no da eh, igual. Te... A pelo, yo, yo te escucho bien, ¿eh? Tú apelo. tranquilo. Que... A pelo sobre todo. A pelo sobre todo. A Ap pelón. Bueno, eh, seguimos con especiales rockeros. Hemos empezado hoy. Y seguimos ahora con algo que ha traído. A ver. Eh, José, Rey, que no se entera, tiene alguna. A ayuda? ver, eh, eh, a es un grupo que ya hemos puesto antes, pero bueno, eh, siempre es bueno recordarlos. En anteriores episodios. En anteriores episodios, creo que es el último disco que han sacado, me, saca, me juro que no han sacado ninguno más. Son de Valencia, son de Ushuaia, y ya que hemos puesto de Cult, pues bueno, este grupo tiene ciertos toques de cult en, su, en algunos de sus temas. Vale, son un, un, para mí uno de los grupos más interesantes que hay en el rock, en el rock español, cantando en castellano. ¿Ah, sí? Y ya llevan ya bastante tiempo, tres o cuatro LPs y bueno pues vamos a poner el tema más allá, ¿no? Gente allá. con criterio además, eh, porque estuve ayer, tuve ocasión de intercambiar un par de co preguntas con Alex y demás y... Alex el cantante, sí, el dos, el vamos, dos venga. Alex el cantante y sí, buena gente. Criterio, tienen criterio, Así bueno, no. ahí estamos, Va estamos con Ushuaia, el tema que por cierto, ¿dónde está Usuaya? Pues al sur de todo, la cola esa que hace Argentina, Argentina ¿no? ante, en Tierra del Fuego, pues es esa Es la es ciudad la. Más, más al sur del mundo Sí, Ushuaia. Más, más austral del mundo, sí, eso sí. parece, aunque los chilenos dicen que ellos tienen la es parte de más austral, pero yo creo que es Ushuaia, de todas maneras me da igual vamos, <risa> <risa> es como <risa> vaya, vaya discusión Si la quieren tener más larga que la tengan Pero es que vaya discusión tenemos con los chilenos, o sea, vaya disputa, eh <risa> a mí me da igual Vaya puta, ¿no, no tenéis te con los estipando? chilenos? ¿Eh? Eh, que nos escuchan de Chile, no, Bueno, no, no. bueno. Un saludo, no, no. un saludo a Vato. Un saludo para los, los chilenos. Nos encantan los chilenos, ¿no? Porque... <risa> Ay, y bueno, llegando bueno, <risa> bien ahí. Vamos a poner el uso allá. Vamos. Eh, saludos, no, en serio. Tengo un amigo de toda la vida que vive en Chile, que nos escucha muchas veces. Y saludo para él. Dice que se, se ríe mucho con nosotros. Es bueno. Igual la música no le gusta tanto. Él es más de otro estilo musical. Pero bueno, se ríe, le gusta el programa. Aunque estos especiales rockeros son como son más musicales, igual no le van tanto, pero bueno, venga vamos allá con Ushuaia, sin más dilación ¿Qué te, pues, Suaya? ¿Qué te pareció, Nacho? Me han gustado, me, me han gustado, ]ido. eh, me han gustado. Ahí tienen marcha. Este tema, por lo menos, tiene marcha. La otra vez me acuerdo que trajiste a este grupo, pusiste un tema que no me hizo mucho tiempo. Porque, porque era un tema que era dedicado, porque era el verde del silencio y estaba dedicado. Entonces, por eso puse. Es una versión que hacen del de verde del silencio de Chispa de Cora. Que de todos modos, a mí me gusta más esta que la original. La original la medicinal, esta me gusta mucho. Pero bueno. es un tema, muchos los, los, los, los temas son así en estas... En sí, sepárate un poco del micro, porque me, es, vale. te, te lo estás comiendo casi... ¿Así? Sí, así. yo dos dedos del micro, así. Dos dedos. Dos dedos. No, pero eso es muy <risa> lejos, dos dedos así. Como de whisky, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Bueno, y sí. ahora como voy a poner yo tema, como yo soy muy blusero, porque soy así, ¿sabes, Enric? Ya me conoces, ¿no? me gusta. Vas poner, pero acércate. Vas a poner me gusta un montón. Bueno, voy a poner eh, Easy Stradling, And the Homes, eh, un disco muy rockero Así, rollingstoniano Muy rollingstoniano Una anécdota ¿Sabes que cuando se grabó este disco Este tío estaba viviendo en Sitges? ¿Ah, sí? Y el tío iba con el skate Y con la bicicleta pasando por Siches. Bueno de la vida. Y si... O sea, tú imagínate que te pases por... O sea, yo me muero, tío Estoy por Siches y me encuentro a si es tío, me muero, tío Morirme no, pero vaya puntazo, tío ¿Vosotros lo escucháis como un ruido de fondo? ¿No, no? Sí Sí Como si sonara algo Sí Ahí ¿Qué será? Sí, ¿Qué será? Es alguna psicofonía. Ike Jiménez, habrá que llamar a Ike Jiménez. ¿Es el ventilador que suena? No, pues no lo sé. Igual. A ver, igual es el ventilador que suena. ¿no? Pero ¿O tenemos o... ventiladores y estamos aquí como, como en una puta sauna, tío. No sé, Allá hay un ventilador. <risa> <risa> bueno, y, y bueno, vamos con un tema de Ishii Stralling. Ya saben, es guitarrista de Guns N' Roses. Se fue ahí un poco por la puerta de atrás. ¿Qué anda que estaba solo en ese disco, eh? Hombre, es es, amigo. este vamos a escuchar la canción que se llama Trains Track, un rock and roll que a mí me mola mucho, eh, escucharla. Ahí está, Easy Stradley Ahí estamos, ahí estamos, the, Muy bueno, ¿eh? and the Juju Hounds, muy bueno, ¿eh? eh, rock and roll callejero, ahí, hemos descubierto que el ruido de fondo es el ventilador, el ventilador, tenemos un, un ventilador, pero lo han puesto a Frank, es decir, al ventilador central, y no a las personas, pero ah, bueno, hemos descubierto que hay un ventilador en el estudio, eh, al loro, al loro, ¿eh? vaya descubrimiento, es antes había tía. un abanico ahí gigante, pero no sé qué hice, yo lo saqué y un día me lo medio rompí, Y ya no se volvió. Del <risa> nuestro lastre. Bueno, vamos a recordar eh, el concurso, medio concurso, medio no, así en broma. Tenemos un disco de Peter Jones, firmado, firmado, eh, para regalar, que nos ha hecho llegar aquí la gente de Peter Jones. Podemos decir de dónde son, porque la pregunta ya la hemos hecho. Sí, son de de son de, de Papale, o sea, de Arresate de Mondragón. Pues sí. ahí está eh, Tenemos un disco firmado Ya habéis escuchado el tema eh, Y si no, se puede escuchar por MySpace, ¿no? ¿Algo o, por, o, o, por, o por Spotify creo que también están Juraría o Pues no, no, tenemos no, un... No, me parece, me parece no, que no. no Me parece que todavía no Es igual, por MySpace tienen... Eh, Piston. Ahí sí, sí podéis escuchar. sí escucharlo Y tenemos una pregunta Una pequeña preguntilla Por si hay más de uno interesado Pues no, así, es a, a modo de broma Porque nosotros no somos estos No es pasapalabra ni nada de eso Pero bueno, tenemos un solo disco Y por ahí más de un interesado Pues entonces la preguntilla es ¿De qué equipo es el Sargento Peláis? <risa> pregunta interesante, ¿eh? si las hay <risa> Y además <risa> habéis tenido que saber Si, si sois seguidores del programa Más o menos lo podéis sacar Hombre, es muy fácil Un equipo que, que ha arrasado, sí, sí. Eh, eh, que ha ganado eh, hace poco. No, no sé si no. <risa> no vamos a decir nada, más, nada. más. Estás hablando, hablando de está, demasiadas pistas. Eh, la cerveza me suelta la lengua. <risa> bueno, no ha hecho lengua a que larga. Eh. Al que no le toque en el concurso, decir que si queréis a través de MySpace podéis acceder a. Ah, es verdad de, de Que por un módico precio Y cuando digo módico, es módico Y os lo envían a casa, os lo, ponen en casa ¿eh? os lo envían a casa, sí, sí, sí Es verdad, es verdad Vosotros le enviáis un... Ahí os pone la forma en el MySpace Os pone la forma de cómo vosotros podéis conseguir el disco Que es muy recomendable eh, De hecho es muy recomendable que lo consigáis Y cada tres discos te mandan el disco y un tarro de miel gratis <risa> <risa> Eso no, eso no lo sé si eso Pero Aitor, si nos escuchas, escucha la idea que ha dado Nacho Que igual puede sí, sí, ser buena de promoción pricing, tío miel de primera Aitor, ¿no? que grande que eres, coño eso, bueno, eso. Aitor, que, gente ahí maja Vasco, los vascos son los mejores ¿no? yo, soy muy, yo soy muy vasco, eh, te digo yo, bueno. yo, <risa> yo, si no hubiese nacido en Buenos Aires Me hubiese gustado ser vasco Pero ¿no? si tú eres vasco, lo, de, Bilbao, vasco ¿no? los de Bilbao Los de Bilbao nacen donde quieren Y tú, a ti, y tú has nacido en, en Buenos Aires Vasco de Buenos Aires, soy yo ¿no? Vasco y bueno, de Buenos Aires Bueno, ya tenemos un grupo nuevo que... ¿qué? ¿Quién es? Yo y un Disaster Es el grupo del amigo... Bueno, oh, del hijo de... Ray de Ray Davis, Davis, ¿no? Sí, sí, señor sí, sí. De Daniel Davis ¿sí? De Daniel Davis, eso De... de, de es un pedazo de trío De, de power trio rockero También de muy Kings. setentero Y, y que y estarán por aquí La semana que, la semana que viene. viene El miércoles que viene Día 21 Pobres sí. de los que no escuchéis eh, Lethal Age. No, hombre Pueden ir al concierto Y luego escucharnos Por el podcast Por el podcast el, para, cosas, ¿no? el jueves, ya sabéis Por más trabajo que nos dé o por más complicado lo tengamos, el jueves a la, a la tarde-noche, como muy tarde suele estar al mediodía, pero con el problema que tenemos ahora informático, igual tarda un poco más pero como muy tarde, jueves, tarde-noche podcast Pocos o sea. programas en la radio mundial tardan tampoco en colgar el podcast Eso, eso también es Hay verdad, nos debemos a nuestra hinchada Letales, eh, letales. Letale, letale. Y bueno, yo soy letal, letal <risa> Explícanos de qué va ya un Disaster Es el primer disco que tienes, ¿no? Es el segundo, segundo Segundo, de hecho Y este, bueno, este es, bastante, es un disco bastante oscuro Es un disco bastante oscuro Sí Yo lo he escuchado y sí que es verdad Sí que tiene toques setenteros Pero sí que es bastante oscuro en algunas fases, sí y Pero está, está muy bien La semana que viene tendremos la oportunidad de tenerlos en España Concretamente en España Y bueno, para los... Pues igual lo uh. por, aquí, por la península Volvemos Por la península El día 20... 21 El día 21 en Barcelona, en la Sala Apolo Y te lo telonean a Karma Tuborn Con quien comparten miembros. Bajista, ¿no? Me parece, o... sí, creo, que sí. creo que es el bajista creo que sí. bueno, En cualquier uh... caso, es una propuesta muy interesante Y hoy vamos a escuchar Show Me Your Teeth Quiero escucharlo, porque no, yo no conozco ese grupo O sea, que vamos a escuchar Show una... Me Your Teeth de Geelong Disaster Venga, ahí va Eh, nos ha pillado el toro ahí. Nos ha... ¡Ah! Ah, eh. ah, ahí nos ha pillado el comienzo del segundo tema. Ahí na na Nacho ya se ha distraído un poco. Ahí en un momento Bueno, te vamos a perdonar, Nacho. Uh, eh, Nacho. Uh, fuera, fuera, fuera. fuera. Estoy, no, porque es que los micros hay que regularlos porque el, el de la mesa suena demasiado. El tuyo también y el de Enrique va, va flojillo. Entonces... Hay que estar ahí un poquillo... Es difícil esto, ¿eh? Aquí... Sí, sí, sí. Aquí la gente parece que viene a tocar cuatro botones, pero... pero... No, no, no. Aquí hay que estar no, al loro de todo. Hay toro. que estar al loro y, ¿Y qué vas a ponernos ahora, Nacho? Bueno. Para no nada. para la costumbre, yo, mi vena blusera... Aquí cada uno tiene su vena. Eh, Enrique es un poco más trasherillo, ya lo estoy viendo. Tú eres más heavy metal. Por y... un momento me es más melonazo. Pero... Melonazo. Era melonazo. Bueno, no, pero eres más, ¿no? Es más ahí... Bueno, Golpes escondidos. Y yo soy más blusero. Como soy más blusero, pues pongo rock blues. <risa> y, desde, y desde Victoria Gasteis, un grupo que a mí me mola un Hoy, ¿Sí? Hoy parece que hay reacción. Varia relación de... Varia relación de... de, de, de Euskadi, Norte De, de, de... de Especial de Euskadi también Casi podríamos decir En vez de Especial Rock Especial de Euskadi también de no, perfecto, claro. perfecto también Y vamos con una De un grupo que yo vi en Vitoria grupazo de Rock Blues bueno, A ah, los que entrevistamos bien. aquí también El Rai Que he estado aquí entrevistado En Letales en Gente cam, campechana Muy de barrio bajera Me gustan, ¿eh? ¿eh? Así que nada Ahí que está Que por cierto Si tienen a Blind Melon en la entrevista Te lo tengo que recordar Gracias bueno, buh, shh, <risa> shh, <risa> Cabrones shh. Y me, y me lo recuerda, ¿eh? Bueno, y nos vamos ahora con Reverendo Parker. Por fin me largaron de allí, después de siete años de talego en Madrid. Sí, sí, hoy voy a por ti. Que va a salir mi caro lo que me comí. Pensé que no le iba a encontrar. Que ese gusano se sabría camuflar. Pero alguien que allí conocí sabía dónde estaba y dijo dale por mí. El miércoles se nos testionó. Se fue de la lengua pues te un favor. A lo mataron allí por un jodido palo de 90.0. 000. Cada quien intente estamos que melonazo que melonazo bluseros ahí con el y... piano con el y rayo faces wow, wow. si sí, black growth no la primera época ese sí. estilo ahí el rock ruitero eh, rock blues my carra y ahora ya, ya ponemos la directa bueno petición especial de nuestro amigo josé mari Nos ha pedido un tema de Maiden, del Power Slay, no hemos podido cogerlo porque tenemos en vinilo Pero bueno, le vamos a poner un tema, un clasicazo Para que te quejes De, to de toda la vida <ríe> El Flight of Icarus, el vuelo de Icaro Que como sabéis voló demasiado cerca del sol y se le derritieron las la de la alas y cayó al bueno. laberinto Bueno, ahí está, eh, cambiamos un poco el registro el Rock Blues, pasamos al Heavy Metal un poco más clásico Y a The Irons Ahí está, Maiden Ya yeah, Espero que te haya gustado. Allá estamos. Por cierto, recordar que el día 16 de, de agosto sacan nuevo disco de Final Frontier, que ya ha habido un par de avances. Que suena más jarroquero. Por lo menos los dos temas que hemos escuchado suenan bastante, más jarroqueros. A ver si van a sorprender a estas alturas de la película. Muy buenos, también hay que decirlo, pero muy jarroqueros. Y que hay, de momento hacen una única fecha, de momento, y creo que definitivamente hacen una única Valencia. fecha en España, en Valencia, el 21 de agosto. Desde aquí se montan autobuses y tal, o sea que si queréis ir estar al loro, si no, pues. Sí que se venden entradas aquí en Barcelona y esto, o sea que. al lorico. Bueno, y nos volvemos para el norte. Sí, bueno, esto es, es, está acabando, nos quedan 10 minutillos para un par de cancioncillas, o sea que viene Enric. Ahí hay esto, esto es una rotación como la aguja del reloj, vamos yendo. Y ahora viene Enric que nos ha traído. Es pues un gustazo traer otro grupo también de, uh -huh. de Euskadi. Cool Circus. Aprovecho también para saludar a Yago Que es quien tuvo la gentileza de facilitarnos una un poco al micro. Pues Yago es quien tuvo la, la gentileza De, hace, de facilitarnos mm. una copia del disco Y es un disco que como ellos dicen Tiene una madre angelina por la, cual han pasado, por la cama de la cual han pasado Australianos, escandinavos, etc A mí personalmente el tema Sobre todo que vamos a escuchar Me recuerda mucho a Lucifer. Ya bueno. veréis, es punk Punk y hard rock de, de calidad también Bueno, eh, salgo, salgamos uh, Últimamente están saliendo muy buenos grupos en Oscar, la verdad Yo no, no sé qué comen, tío Sí Pero bueno Mu Muchos mucho chuletones y... Sí, sí, <risa> eh, parece que la cosa... <risa> por ahí Bueno, bueno salgamos de dudas con el grupo Vamos a escuchar tú, tú, un tú. tema que se llama TV Kills Love Slowly que, que... Bueno, ya vais a ver Habla por sí solo A bueno, disfrutarlo Bueno, venga Bueno, ahí estamos Pun Garage Rock desde, desde los Muy, bueno, A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Qué buenos riffs A mí me ha gustado mucho claro, Me gusta tío, sigue ahí, sigue este ahí. rock ahí Callejero así En plan punky ¿Tiene, ¿Has visto algunos toquecillos de Generation? Algunos toquecillos Black también por ahí, ahí Me ha molado, me ha molado sí, Bueno Vamos a repetir el concurso, eh, antes de irnos, la eso. gente de Jones nos han hecho llegar un disco firmado, grupo de rock and roll de Mondragon, que podéis decir, ahora no vale nada, el grupo firmado es Jones, pero cuando se hagan famosos, va bueno, la pasta. Y la preguntilla es para mandar al correo del programa, letalaje, con G así, todo junto con G, así, todo, como suena, letalaje, arroba, gmail, de qué equipo es el sargento Pelais. A esto, no vale que tú envíes una de esas, porque eh, no vale. ya tienes ya otros discos firmados, todos los que quieras. Bueno, tenemos que decir que al ver nuestro frontman habitual, que está aquí detrás de los controles está en Birmania se ha ido un mes por ahí pero luego también suponemos hay... que no lo devolverán hombre no sé igual se queda ahí con una alguna churri y, y, no hace, vuelve. y luego hacemos conexión Uy, con Radio Birmania no y bueno eh, luego si la vila hasta Radio septiembre fíjate. no estará Y, en fin, desde Buenos Aires no, también nos escuchan. Ahí mi cuñado, mi querida hermana que está por ahí también, nos escuchan por ahí. Lo que hay que decir es que nosotros seguiremos mm, todo el verano aquí caña. Especial rollero. Bien, Joey Nacho, bien, Joey Nacho y Enrique, y todo lo que se quiera apuntar. Pues vamos, básicamente este será el equipo titular: Joey Nacho, Joey Nacho y, y Enrique. Y ahí seguiremos Sí, y bueno, no sé si lo dije antes, pero bueno, quien quiera compartir un programa aquí con nosotros venir sin problemas, o sea, llamáis, mandáis un correo y os venís aquí al estudio a hacer especiales rockeros de verano Eso sí, tener música, es la única condición que pedimos Y un ventilador Bueno, eso también. y se nos acaba el tiempo, y bueno, como dije, mi querida hermana y mi colega nos escuchan Y me hicieron un pedido que es Black Sabbath con Dios, pero en vez de eso, le voy a poner un grupo de allí Vamos a Por intentar conseguirlo verdad. para más tarde, para diversos programas este verano, ese Black Sabbath contigo. Bueno, vale, nos vamos con un, un rockero de la vieja escuela, el que llevó el rock and roll a Argentina, el señor Papo Napolitano, que es como aquí pasando, ¿no? El que empezó, con, con él empezó todo. Y, y hablando de Albert, vamos a poner un tema que se llama Pájaro Metálico. Mm. Eh... <risa> En serio, vamos a por un tema. Así que, dedicado a la gente de argentina que nos escucha y a todo el mundo que nos escucha, estáis, estar atentos que el miércoles que viene hay más especiales rockeros de verano. Saludaros, gente. Enrique, gracias. Pues, Venga, saludos, hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Fin de mecho es ve. Ahí está, papo. Syntatics. Estamos esperando la inspiración.